Nos vamos directamente a España, ahí está Marcos Delía, eh, bueno, vimos ahí una foto muy linda, nos pone muy contentos cuando vemos que, que no como en otras épocas hace mucho tiempo atrás los jugadores argentinos se juntan, pasan este, pasan la, la, la fiesta juntos y también tiene que ver parte de, de eso, el conocimiento, la amistad y todo lo que tenga que ver con eso dentro del, del rectángulo de juego. Nos vamos a hablar con Marcos Delía, ¿cómo te va Marcos? ¿Qué decir? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos allá. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad para vos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias igualmente. ¿Cómo están todos? Todo muy bien, todo muy bien. Nosotros con un receso bastante importante, pero ustedes no ahí porque ahora van a jugar en estos próximos días. Imagino que siguen practicando, siguen entrenando, porque hay jornada dentro de muy poco. Este, ustedes van a jugar de local, eh, el, el, creo que el 29... Si no me equivoco, juega contra el Juventus Badalona el equipo de, de Nicola Provito, ¿la verdad? Claro, claro, sí. Nosotros no, no paramos, digamos. Nos toca ese partido el, el 30 contra Badalona, así es, y, y después el, el 3 de enero tenemos un partido que se postergó a inicio de temporada, así que eh, digamos que año nuevo lo festejo y el primero de la tarde ya estamos entrenando de nuevo. O sea que hay que cuidarse mucho, hay que seguir con, con, con un, cuidado, un cuidado permanente, ¿no? Y hay que cuidarse, sí, hay que cuidarse. En Navidad por ahí eh, hubo algún permitido más porque tuve dos días libres, tuve un poco más de tiempo para también para el partido siguiente, pero ahora ya, ya estamos muy juntos y se sigue con el ritmo de, de competencia normal. ¿Quién propuso la reunión en, en España? ¿Dónde se juntaron? Contame un poquito si, si podés. Eh, anduve circulando ahí una foto en, en, en redes sociales que bueno que muestra al, al grueso del equipo argentino eh, de la región argentina en, en España todos juntos no sí sí fue fue muy lindo la verdad que, que nos, nos, nos hayamos podido juntar este creo que bueno creo que la idea original fue de Facu después bueno se armó un grupo de WhatsApp y empezamos a organizar y, y, y arreglamos para para todos los que puedan y quieran ir que, que estén Y, y la verdad que estuvimos casi todos, este y nada, está bueno, está bueno que, que se forme esos grupos, eh, después nos toca pasar muchos días en, en la selección, en concentraciones, partidos, y, y bueno, eh, poder formar un, un grupo de, de amigos, digamos, eh, está buenísimo. Bueno, y, y en la actualidad con, con un presente... Muy bueno para vos, tuviste partidos muy buenos últimamente, y un Murcia que está que ve marcha décimo en la tabla de posiciones, peleando ahí este, a, a un par de partidos de justamente del rival que van a tener ahora el 30, que es la Divina Juventud y con la chance de ir achicando un poco ese margen para tratar de meterse en, en la Copa, en la copa ¿no? Sí, sí, eh, la Copa es un objetivo que, que siempre tiene el club, eh todavía no se le pudo dar, eh, no, nunca logró la, la clasificación y bueno, nosotros ahora tenemos una serie de partidos con, con, con rivales, digamos, que, que, que podemos eh, podemos ganar, podemos hacer un, un gran trabajo y, y va a ser fundamental estar bien para, para subir en la, en la clasificación y ver si podemos entrar a, a la Copa, pero bueno, tenemos que ir, ir partido a partido porque la verdad que es una liga muy dura, eh, muy pareja y cada partido, digamos que que se juega con, con la tensión casi de una final. Y, y van a jugada contra el Juventus que tiene a Nicolás La Provítola y que está en un gran nivel, Nico, ¿verdad? Sí, Nico muy bien. Nico eh, creo que para, en mi opinión es es el líder de ese equipo, es el que, que los tira para adelante y el que les da el salto de calidad, porque es un jugador con, eso, con mucha calidad y, y sabe en, en los momentos calientes él responde y y bueno, esta temporada lo viene haciendo así... y le permitió ganar muchos partidos importantes a, a Juventud... Y, y bueno, están ellos también en la pelea por la Copa... después de del año pasado, que fue un, un año duro para ellos... este pero bueno, se, se acomodaron y, y este año está muy bien. Hay un lote, un lote de equipos este, que están ahí muy apretados... en cuanto a partidos ganados y partidos perdidos... por ahí se, se sale un poquito de ahí el Valencia... Que tiene ocho victorias y cinco derrotas Pero después con siete partidos Con cinco partidos Hay un montón de equipos que están ahí Es ganar un juego, esperar un resultado Y acomodarse un poco No hay una paridad, digamos Desde el cuarto, quinto hasta No te diría hasta el fondo Porque el Movistar, el, el Estudiante Y el Chipuzcoa están eh, bastante más abajo Pero hay un lote de 7, 8 equipos Que están muy parejos Sí, muy parejos Y yo Digamos que, que en pretemporada, yo viendo la, las plantillas y todo, creía que iba a pasar algo así, porque hay, hay muchos equipos buenos, este, están los de arriba, los de siempre, que, que sabes que tienen un gran equipo, y después el resto y, y muchos de los que subieron el año pasado o este esta misma temporada, se agarraron bien y, y, y, le, pelean, y le pelean a cualquiera. Entonces, bueno, eso se ve ahora en la, en la tabla, ¿no? Están todos ahí, hay muchos equipos con chances de, de entrar en Copa, Este y, y los del fondo la verdad como que, que parece por ahí que están un poco más lejos pero son tenés un mes malo y ellos ganan dos partidos y, y ya se, se empareja todo de nuevo así que creo que es lo que tiene esta liga también que, que es como te decía antes muy pareja y, y, y nada muy, muy dura y, y eso hace que los partidos se jueguen casi como una final todos Bueno, y, y a subir la competencia continental, ¿no? Porque también eso hay que sumarlo este con, con tu equipo. Claro, tenemos, sí, sí. Yo tuve, los tres años que estuve, tuvimos la competencia europea. El primero fue Brocap y los, los últimos sí, sí. dos Champions. este Y la sí, verdad que, es que bueno, sí. a, mí, a mí me encanta. Me, me encanta porque, primero por ahí, al jugador se le hace un poco larga la semana con un partido solo los domingos, ¿no? Y y después poder poder jugar en, en distintos lugares de Europa contra equipos buenos de otras ligas eh, competir contra ellos eh, y, y sumar minutos, ¿no? también es, es mucho más divertido y, y nada, siempre jugar lo que quieres es jugar ¿En qué, en, en, a ver, te vimos, te vimos ya un jugador diferente en las ventanas bueno, te lo dijimos ya la otra vez que hablamos con vos también, ¿no? ¿en qué cosas fuiste evolucionando en tu juego? ¿Y qué cosas todavía crees que tenés que seguir evolucionando? Eh, bueno, creo que por ahí la mejora que noto no es, eh, creo que, que lo comentaba hace poco también, el, el tema de, de aprovechar la ventaja, ¿no? Acá por ahí en Europa eh, la mínima ventaja la tenés que aprovechar porque hay, hay gente muy grande, muy atlética, que, que si perdés ese segundo que, que ganaste después no, no lo podés recuperar este y eso a la larga lo tenés que hacer todos los días y y terminás mejorando, ¿no? Se juega con, con mucha intensidad los partidos, con, con mucha velocidad. Este, creo que eso te hace te hace mejorar mucho el rendimiento. Este, después bueno, creo que mi objetivo cuando cuando llegué acá fue ir ganándome un lugar de a poco en el equipo, este, ir progresando, creo que que lo estoy cumpliendo y esas son las cosas que quiero mejorar ¿no? de, en, en lo personal. Seguir seguir sumando cosas, seguir ganando protagonismo en los equipos este para año a año poder dar un, un pequeño salto de calidad, siempre, digamos, eh, sumando. Y en lo personal, este, imagino que el hecho de estar en, en, en roce o en contacto con otras culturas permanentemente porque por más que vayas a jugar, este, siempre se ve otras cosas en otros países, que también has hecho una experiencia eh, muy buena, ¿no? Sí, sí, no, eso sin dudas. Eh, Estuve en lugares que la verdad que nunca creí que iba a estar, no sé, me tocó jugar en Israel o, o en Rusia, en, en Siberia, en, no sé en Letonia, en Polonia, la verdad que países que que si no fuera por el basque es muy difícil conocer, porque por ahí no son destinos turísticos comunes, o, o que si tenés un tiempo libre no, no decís, bueno, voy a ir a, a este lugar, ¿no? pero que, que el basque te da esa posibilidad de, de jugar, de, de competir, de hacer lo que te gusta y a la vez conocer lugares y, y cultura, me parece que eso es algo impagable. ¿Se habló mucho de la selección en la, en la reunión o no hablaron de basque, como se juntaron ahora para pasar la Navidad? No, no, se habló pero poco, nos preguntaron los que no estuvieron, más que nada, digamos, cómo, cómo estuvo, cómo fueron los entrenamientos, los partidos, Este, pero después fue muy relajado, hablamos un poco de todo, más de también de, de los equipos de cada uno, cómo, nos, cómo estábamos, cómo nos encontrábamos, este, pero bueno, estuvo. la verdad que fue, fue muy lindo que, que hayamos podido juntarnos todos acá en España. Me imagino, me imagino, la verdad que imagino que sí, porque... Este, es, es realmente es realmente bueno porque se afianza mucho más la relación ¿se habla de la Argentina cuando ustedes se juntan entre ustedes? Del, de, no del básquet de la Argentina solamente sino de la Argentina como, como país la situación nuestra ¿o no? y sí, se habla, sí, sí siempre se habla eh, por ahí eh, se habla más del lado de, de la comparación no que vos decís, sí, acá, no sé, en España podés hacer esta cosa o podés estar tranquilo, digamos, sin miedo a que te roben el teléfono, y, y por ahí en Argentina, en algunos lugares, tenés que estar con más cuidado, ¿no? Eh, por ahí, estando ya como que, que uno se acostumbra a esa situación de todos los días, y pasa a ser algo normal. Después, cuando, cuando venís acá, que, que no es así, eh, digamos que, que el contraste se nota mucho más. Y, y bueno, también hablamos de, de, de la, la sensación de que es una lástima, porque Argentina es un país hermoso con con gente muy capacitada, con muchas, con ge mucha gente con ganas de trabajar, este, pero bueno, tiene esas cosas que, que por ahí empañan empañan un poco. Seguro, seguro, seguro. Y con respecto a, a la selección, con, con muchas ilusiones este, para lo que viene, ¿no? que, que ya con la clasificación es el campeonato mundial, imagino que con muchas expectativas vos. Muchísimas, sí, sí. Creo que estamos todos así, eh, estamos con, con muchas ganas, eh, eh, bueno, parece una oportunidad única para muchos, ¿no? Creo que por ahí es el primer torneo grande de, de un equipo casi nuevo, este completamente nuevo, así que, eh, como te decía, es una oportunidad única y, y me parece que, que el equipo está bien, falta mucho obviamente, pero bueno, lo, la juntada esta que hicimos acá también marca que que somos un grupo con que nos llevamos bien, que, que cuando vayamos a un torneo vamos a tener siempre los, los mismos objetivos, que, que no, no está ese ego que, que daña al equipo, ¿no? este Y me parece que eso es fundamental, tener esas cosas claras para para lograr cosas importantes y sabiendo la, la importancia del Mundial, que, que más allá de que se de que sea o que es, da la, posi, la posibilidad de de clasificar a los Juegos Olímpicos así que nada, estamos todos con muchas ganas de, de, de ya estar ahí buenísimo, buenísimo me encanta escuchar eso, me encanta que se hayan a todos nos gusta ¿no? este, que se hayan reunido que, que, que tengan esa esa filosofía este, tan particular que llevó a la selección bien el auto Entonces, la última cortita, ya nos estamos yendo ya vamos a entregar el, el programa antes a, a, a, a nuestro amigo Tadafa que viene con algunas importantes novedades del automovilismo. Así que, eh, cuando escuchaste las declaraciones de Escola, te corrió un cosquilleo por el cuerpo cuando dijo que este grupo tenía similitudes con aquel grupo del 2001. No hablo de resultados ni hablo ni, ni hago futurología, ¿no? Solamente lo que marcó Luis, que había muchas cosas que se asemejaban a aquel grupo. ¿Cómo lo, cómo lo tomaron eso? Y, bueno... La verdad que creo que son, digamos, es una frase fuerte, ¿no? Porque fue un grupo que, que consiguió muchísimas cosas y, y a veces, por más que, que no se hable de resultados, siempre a la, a la mente viene la, la idea de que ese grupo ganó todo. Entonces es difícil por ahí separarlo. Pero, eh, no sé, él estuvo ahí, él estuvo en el comienzo de, de esa generación y creo que Luis es una persona muy inteligente y que sabe muchísimo de esto y si lo dijo por algo es este pero bueno, nosotros algo que tiene este grupo también es que que piensa en el trabajo piensa en, en la forma de trabajar en el día a día y, y trata de, de, de mantenerse dentro de eso de, de no distraerse con, con otras cosas y, y bueno, se toma como un elogio como algo lindo, como una motivación pero eh, pero nada es solo palabras después lo tenemos que que demostrar en, en los partidos, en los torneos y, y lo importante es formar un grupo y, y tener la, la metodología, mantener la metodología de, de trabajo que venimos teniendo Marcos, eh, nos ponemos muy contentos de haber charlado con vos, te deseamos un, un gran 2019, que termines muy bien este 2018 este, que tengas un, un gran año, así que gracias por tu, tu buena voluntad, tu onda, atendernos siempre, y es un placer para nosotros charlar con vos, ¿eh? Bueno, igualmente y nada, feliz feliz, feliz Navidad, feliz año nuevo para ustedes, para sus familias y que tengan un gran 2019 a todos. La palabra de Marco Delía, desde, desde Murcia, desde España. Tuvimos un lindo programa con Nicolás Casaranguida, hablándonos de Atenas de Córdoba. Y...